Es otra cosa. Momento de superficie aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Momento para que nuestros oyentes puedan hacer un montón de cosas y dejarnos aquí al aire. Igual es el mejor segmento del programa. ¿eh? Bueno, <risa> caramba, yo creo que Ackerman ubica este segmento como un rol protagónico que a mi criterio no tenía, pero veo que bueno, para Ackerman sí. Muy bien, Ackerman, qué? supongo que usted va a aportar, va a azuzar el fuego, a alimentar este lugar con su nuevo espacio me, superficial. Me gustó lo de alimentar porque lo que traje es un ranking apareció en internet sobre los mejores y los peores alfajores ¡Wow! Yo la creo que ya ¿Tengo? tengo alguna diferencia que hemos debatido ah, respecto sí, no. del tema. A mí me dijo nada, yo tengo sí, mi pero igual como sabe que yo soy de compartir quiero que se una a este segmento Un, un amigo de mío. Unirse, unido unido aparte aparte de también un amigo suyo. No quiero quedar afuera, sí. le pido a la gente de la favorita que mande la tarta que hace media hora, estoy esperando. Sobre todo porque hay, estamos hablando de Alfajores. Aparte del amigo Rancini, está en línea mi amigo personal, ah, residente ah, en este momento en Córdoba, porque vio que hay cosas que tiran más que una junta de huellas. Claro, y efectivamente va a ser chiste como Luis Juez, porque es una tendencia de los no, cordobeses a hacer chistes todo el día. No, no, no. Es un ex Palermo Hollywood. Entonces, ¡Mi amigo! No, entonces, se póngase auriculares porque es una no es persona puto, sí. muy inteligente y hasta le diría que capaz. Mira. Guido Napoli. ¿Qué ha seguido? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh, saludos ahí al estudio. Este, aquí estamos desde lo que sería el Palermo Sojo de de Córdoba. Le, eh, acla le el... aclaro que al amigo vida le estamos interrumpiendo el almuerzo, así que... Lo cual ya para el interior es mucho. ¿verdad? Presumo que para el comentario que usted hizo, hablar está almorzando alfajores. No, eso es el postre. Eh, ah. Claro, en realidad me están esperando un par de alfajores eh, en la heladera porque me gusta los fríos, eh, este, porque se ponen más duritos, me hacen acordar mucho a los suyar de, de los años 80. Está bien, a mí también son de los que más me gustaban, sin embargo no están en la lista. Y a ver para que opinemos entre todos, con Guido desde Córdoba Acá vamos a hacer el ranking, dice leamos el podio, primero Habana de Chocolate, segundo Cachafaz y tercero mini torta águila clásica. A ver, Habana de Chocolate no hay otro Habana que no sea de chocolate porque el, el no! blanco no existe. Error en, el el, en mi podio el Lenuez, toda la vida. Me en preocupa, el de nuez. Me preocupa. Yo le acabo una cosa, su lectura Ackerman de la vida está Ahí llego, feminizada. está tratando de está, que, claro, está comiendo la tarta ¿Cómo? de, de nuez, no sé no no mucho más rico el balcarse que la Habana. Correcto, con eso puedo compartir no, el criterio. Yo no, pero bueno. Para mí, sobre, gustos, sobre todo, no es. para mí, criterio, el cachafaz hoy es mejor que la Habana. Bueno, pero a ver, tenemos una comunicación en Córdoba, yo quiero una referencia desde la perspectiva de Córdoba, cuál es su Estancia visión respecto Lusario. al mejor alfajor? Sí, por un lado, mira, tengo eh, la idea de que el cachafaz había había estado a la a la altura de La Habana en Buenos Aires, porque tengo esto, ¿no? Las dos perspectivas, un poco la perspectiva de Buenos Aires y la comparativa con con Córdoba, acá hay, por supuesto las cosas de los de los, afa, de los alfajores regionales, de los alfajores gourmet, ponele acá hay uno que es este que es bastante popular, que es la Cumbrecita que está bastante rico, no se compara. Ya lo ah, con el bastante, o sea. La posta, ¿tenés para elegir un cachafaz y una cumbrecita que agarras? Un cachafaz, sin duda. <risa> Ahí está. Pero, Perdón, pero, yo pero de ser... todos modos, ya claro, acá hay una, una especie así como de franquicia, que son una familia, que hacen tortas y no sé qué, que te rompen la cabeza con todo lo que te venden, pero entre estas cosas tienen unos alfajores de chocolate. Que son una delicia, que les pasan el trapo posiblemente a todos los del país que se ha probado. Guido, bueno, ahora... para, para la vuelta, cuando venga de nuevo, sabes, media docenita. Escuchame, Guido, hablaste de alfajor gourmet. ¿A qué te referís con eso? Dice que ahora es como un poco una tendencia, ¿no? Que vos podés hacer un, un conito con dulce de leche adentro y le pones un envoltorio, lo haces parejito, y decir que le pones chocolate de de Namibia, y es, eh, entonces es un básicamente es un conito es un conito gourmet bueno esto tiene un poco esa fisonomía esta ¿no? eh, es el alfacorcito en un papel celofán muy lindo con un local muy lindo y el alfacor es rico por supuesto Veo que explica bien las cosas, de hecho. Trata de hacerlo por lo menos, tiene como una intencionalidad. De cualquier manera, digo, no me queda claro en la triada que presenta Ackermann en el podio por cuál se vuelca usted. Yo, sin duda, por el cachafaz en, en este orden que está aquí. Y ahora voy a leer el resto y voy a hacer subir al que está en la posición número 5 y lo voy a argumentar. El 4 dice ranking, mini torta, mica, extreme, chocolate. Bueno, digamos. El 5, Bauquita, que para mí tendría que estar en el podio después lo argumentamos. Sexto el no es un alfajor ¿sí? sí blanco y negro Bagley séptimo triple shot y ocho el alfajor de la discordia capitán del espacio triple permítame argumentar el Bauquita ¿no? porque incluso es con lo que dice acá dice un triple con tamaño triple a los que lo escribieron el Bauquita no es triple son dos capitas y se le echa en el medio pero después dice Con una capa obscena de dulce de leche que rebalsa del alfajor al morderlo. Ya está. Con ese argumento está en el podio. Vos mordés el al alfajor y, y sale, sale de leche por todos el Aparte, aparte. ¿sí? No, el boquitano. Sí, decime sí que además se llama capitán del espacio es como un viaje comerte alfajor no flaco estamos en otro Yo estoy haciendo subir a la boquita del capitán del el debate del capitán del espacio el capitán viene del, ahora. del espacio ah. es un debate histórico porque fundamentalmente el capitán del espacio tiene en su baluarte principal la representación del sur claro. y por lo tanto desde esa perspectiva ya tiene que le diría un cariz ideológico el capitán del espacio no es solo un alfajor es una ideología que se expresa en el gusto yo diría que en el gusto no, digamos que hay un honor por pertenecer al mismo espacio no, no, no. geográfico que es la una fábrica que se expresa de gusto y esta es la consigna de la publicidad que voy a plantearle a la gente de Capitán del Espacio lo que decía Guido es interesante porque dice capitán del espacio y como el Guaymallén no, no, no, no lo, lo digo. a ubicar en el mismo ranking al Guaymallén de cena con el capitán del espacio no, ¿no? Lo, ¿son no lo digo por mí sino por algo que escuché ahí atrás que yo os conozco que dijeron que es un buen alfajor bajonero no sé a qué esa es la perspectiva de Mauro Saco que además no sé de qué lugar lo hace porque nunca vivió en el sur de la provincia de Buenos Aires por lo tanto creo que es una apreciación equívoca de Saco y hay capitán del espacio en Córdoba ido Mira, la verdad es que no lo he visto, el Guaymallén sí se ve todavía, de hecho hasta hasta podrían hacer una categoría por separado, digo, Capitán del Espacio y el Guaymallén, que lo venden en todas las terminales, podrían hacer una especie de ranking de los, de los mejores alfajores viajeros. Yo igual quiero cuestionar, porque tampoco es igual todo Guaymallén, el Guaymallén de fruta es el que efectivamente marca la diferencia en relación al resto para cuando a Mauro le pinta el bajón, claro. el de fruta. Obvio, el, los otros no sirven para nada, son de verdad. Bueno, ese leche y chocolate se hacen porque hay que hacerlo el alfajor el chocolate y hay el algo no es... mencionado acá que es el jorjito de fruta sí, el jorjito pero... de fruta no aparece nadie lo sí. nadie habla de él es uno de esos signos yo recomiendo también para esa etapa es de abajo el, el, el, el jorjito de fruta el habana de fruta también es como también no, no, no. es que no no, no es, es, es otra cosa el habana de fruta sale como cuatro mangos por eso un alfajor de fruta no vale más de un peso hoy por hoy La caro todo y sí, bueno. Pasamos a la segunda parte A los peores alfajores según este ranking Vos estado pensando Guido Que es lo más flojito por allá también eh? Bueno, de acuerdo Hay algunos voy a decir que yo no conozco Por ejemplo, el podio está integrado por el Tatín lo sí, sí, que no conoce Tatín? No, no, no. Tatín rígida, tapa como feo. si hubiese quedado en el pasado sí, Una tapa feo. diría del periodo paleozoico recientemente desenterrado Y un baño duro, de y un baño De dulce de leche, que no es dulce de leche porque es una dureza no, consolidada feo. en su interior Bueno, y además ese baño de azúcar que lleva por arriba medio... Porque usted es, probó el blanco El negro es increíble El segundo es el game O GAME, como quieran decirlo. El no, GAME no, no, no, tuve no, no, la posibilidad de que me lo ofertaran en Constitución. No acerté <risa> la oferta, así que no puedo dar ninguna evaluación. Está bueno, porque acá dice, todos decíamos que los alfajores no sean tan caros, pero cuando uno consigue dos triples por un peso cincuenta, es inevitable de desconfiar. Y obviamente... Es como el chocolate de Daiquiri. Es un chocolate Ay, que le venden en Constitución, que es una tabla enorme, que sale un peso y uno sospecha que eso no es chocolate. Y lo bien es, que hay, Es que no es chocolate, es cobertura es ni siquiera Como así el, Hamlet, lado, el Hamlet, ese Hamlet también, es, es, es cobertura, es cobertura, es cobertura, es cobertura. señor, por, que por, que por favor, favor, favor. Para que sea ¿sí todo quiere? tiene que tener presencia de cacao y manteca de cacao. Bueno, pura, por favor, no bien, no desviemos eh, el debate, eh, y el, la apreciación bien, de Córdoba, nada. el peor del cordobés. Miren, de los, que me, de los que me acuerdo son esos eh, sin marca que tienen, que vienen en papel, se los van transparentes, La verdad que no me puedo, podrían ser hilo o cualquier otra cosa, esos son para mí los peores. ¿Y los de y los de, de, de, de barro, ni... esos que se venden en los puestos al costado de la ruta? Ufa, eso no realmente no los probé, pero sin duda que hay otro que no me gusta nada, para nada, que es el alfajor bonobón. Estoy de acuerdo con usted. Porque no es un alfajor No es alfajor y es hidrogenado No es un alfajor sí, y, y queda, si queda es yesita. una cosa rara una Sí, gusta plástico, una porquería bueno, a mí es lo que es que que, Y esto es lo que iba a advertir Para la gente que se dedica a la seguridad de cancha Cuidado con el alfajor tatín Como arma para arrojarle a los jugadores Esto es lo que iba a advertir hoy Este pide que se fue a Córdoba Se convirtió en un gourmet ¿eh? Me está preocupando. El ranking sigue Charzó el puesto de alfajor Nevares Sí, cuarto, ¿no? a cuarto, Fulvito, lo vi. No lo probé pulbito, Constitución también Pulvito Yo probé sí. unos Y esto es de, de gorda De afanárselo A mis hijos Que venían en una Vienen en el en su cumpleaños. Cumpleaños no, De cumpleaños En los gorda. cumpleaños Se utiliza mucho Para aquellos que tienen Niños menores Le meten el pulvito Y tenga cuidado con eso No, no Es una cosa Señora Horrible Y además Tiene una especie De gusto como a perfume Sí, Estos, señor Este ranking Este último ranking Para mí Los hace todos La misma empresa Porque son todos Igual de horribles No es que uno Es más horrible que otro Son todos bueno, sí, Horribles es muy probable que sean todos la misma podemos ver seguir la lista dice el alfajor grandote en quinta posición ya la publicidad es bastante mala espera en dónde quedó ese que era tipo el santafesino que era un alfajorote así se acuerdan cuando éramos el chicos pa, ustedes son más chicos era... que sí, que el chicos. primer triple fue el no, no, para, eran para, chismos, nosotros para, no nacimos el primer triple Paca. de todos de la historia de los triples menos en Argentina fue el fantoche que nosotros conmigo nos cruzábamos Libertador porque íbamos ahora si nos comprábamos paso de los toros naranja Y fantoche triple. No. y naranja, de verdad. Usted me está ah, llamando bueno. que jamí. Pero no, qué? pero... ¿Te pero... acordás, Sergio, el que venía? Era el alfajor santafesino, grueso, de tres capas de... Sí, de lo rojel. que no recuerdo cuál es no, el no título. El Había dos tapas de eso, que era blanca, versión blanca, y el, el rombito creo que era rojo o verde no, no según fue. el sabor. No recuerdo. Sexto, Guaymallén de fruta ya que lo pedía Sí, igual no creo que esté ubicado en ese lugar. Súper ampliamente a, a cualquiera de mencionado, los mencionados, sin los ninguna sin duda. Los... ¿En bajón o sin bajón? Sí, pues como venga. ¿Cómo? Yo no lo Estamos hablando del rancho es que horrible. horrible, de Es insuperable en relación a cualquiera de los otros. Séptima posición, al Fajor Toffee. ah no, no es más rico el Toffee, pero... No, qué sé yo. Y octava posición, a la Alfajor Fajor Ser... Y pregunta... No, eso es dietético. ¿Hay algo peor que un alfajor que quiere hacer sentir culpa a quien lo mentira. consume? Mentira, todo, todo lo que tiene que ver con lo dietético está demostrado científicamente. Es solo una mentira para que la señora culposa gorda, consuma, y no voy a hacer nombres. Sí. Pero hay gente sentada en esta mesa. Igual yo quiero decir algo que no fue nombrado en el anterior ranking. El de los mejores. Que fue ninguneado, y para mí es un top 3, que es el Terrabuz y Torca. No, sí. lo dijeron, el terrabucito. y torta. No, el suyar, no, el, kilómetro, kilómetro, el suyar. No. El y torta es un gran alfajor. Sí. O sea, triple, chocolate, dulce no de leche, chocolate, de ¿eh? leche. Porque está en el ranking de Ahora, pieses. qué difícil es encontrar un alfajor el blanco. Loco. El, el blanco, blanco Bagley. Es el, humo, ¿no? No es el único. que uno el puede ubicar. Después el resto es difícil encontrar un blanco que se ubique en las primeras posiciones. Sí. Sí. Y el de Balcarce. Ocurre como en el Depor. Es difícil encontrar un blanco. No es, no, el blanco es el de nuez que viene con chocolate blanco pero otro con chocolate blanco que no sea de nuez el único es el bagley me parece yo quiero que este segmento de noticias de superficie lo cierre sí ido, que ya le dimos tiempo para incluso ordenar la mesa después de almorzar sí. no sé si llegó a lavar los platos pero me parece que pero alguna usted canilla cuchés... que usted me habló de que ese fue por unos bueyes ah. que tiraban, no sí. sé qué cosa Digo, encima lo hace laburar <risa> claro. porque ¿No? la verdad yo no, no me, me vi seguido de no, vez. no, del buey. Ah no qué pregunta bueno y, ah, a ver voy responder sí realmente nada no, lo que fui a eh, básicamente a hacer la investigación de campo al kiosco al de al lado que la verdad que tenía una pobreza tremenda en cuanto a en cuanto al pasores eh, la verdad que bueno por mi culpa a mí me el melancólico melancólicos eh, a mí me gusta y el sullarduro duro que creo que había salido nuevamente no habían nombrado hasta, eh, el segundo atrás el blanco y negro de Bagley, Este, pero me parece que por por mi corazón de niño el que gana es el jorcito negro sin duda. Sí. Qué qué nostalgia que está? está. Es un la, no, que, claro. Claro. Esto, esto es un tema. Esto es una temática de la niñez actualmente. Bueno, ¿sí? Ahora de grande dejar un poco los alfajores. Creo que en, eh, hablando de alfajores cuando sale el Sullar el suyar hay un antes y después en los alfajores. Empieza a ser tomado en serio el alfajor. El alfajor. A partir de ahí empiezan a haber variedades, a ver locuras, a que viene por acá, viene por allá, pero fue realmente donde se empezó a consumir alfajor. Mauro ubica una bisagra, un punto de inflexión sí, en ese sí, alfajor. No, que quiero decir aparte, fue un gran año, una gran etapa creativa de Milka, porque fue la época que apareció el Nucini, fue tipo la época de... que pintaron la vaca violeta, que nunca más la despintaron, la claro, vaca pobre que va claro. así actualmente está discriminada por las vacas con el suyar ese bueno para mí fue el que empezó Ahora, con todo el... de... y esto de... no escucho ¿No escuchó? igual vamos a hacer una pequeña body painter de una vaca painting no painter yo voy a hacer una sola acotación que es la siguiente y le diré que adquiere un cariz psicoanalítico a ver la añoranza expresada por Guido en relación al fajor me permite a mí predecir un retorno rápido a Buenos Aires de este muchacho no yo cantal Casi le diría que, que lo deseaba por un lado, por el otro no, que se quede. Así le va bien, pero está durando bastante. Y yo tengo una consulta. Pero el ¿pero, al... ¿No se consiguen los Jorjitos en Córdoba? Sí, sí, sí que se consiguen los bueno. Jorjitos en Córdoba, pero aparte de todo vos... Si la niña a Jorgito la adultez es a Fernet. así que... Jajajaja <risa> claro, claro. quédese dónde está, que lo hacen muy rico ahí sí, la combinación, es digo 70 y 30, siempre Lo hacen muy rico, pero la verdad lo hacen limpiar, barrer, lustrar, levantar la mesa, cocinar Yo no sé si es positivo su cambio Ah, bueno, realmente se ha, se ha comentado fuera del aire, se ha comentado bastante es por lo que veo ya. No dije nada, y te iba a hacer sí. la pregunta de si el kiosco de los alfajores, de los que carece Es el mismo en el que fuiste después del terremoto Es el mismo que fui después del terremoto donde me recibieron con estas cosas tan ricas que hacen acá en Córdoba sí ¿no? claro me imagino bueno esperemos que si el próximo terremoto no te recibieron con alfajores pues vas a volver más temprano esperemos esperemos que no esperemos que me sigan recibiendo de la misma forma que me vienen recibiendo Como, como los locos se juntan, vos viste como es esto Guido, sí. para la próxima, ya saben, acá uso una cajita de alfajores y un fernet, ya que, vamos, me clamo, los dos somos jóvenes, ni niños ni viejos. Qué necesidad de estar pidiendo que tenemos, y eh? por favor, despidamos a Guido con un fuerte abrazo y aplauso masivo para Guido. Muchísimas gracias, chicos. muchísimas gracias, me volvieron a la niñez, así que bueno, toda una alegría charlar con ustedes, este y saludos afectuosos a, al Seba. Un abrazo, querido. Lo importante es otra cosa.